Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estaréis oyendo esto. ¿Qué tal estáis? Bueno, os vamos a presentar del grupo de Jarauta Cantus una receta. El grupo es un grupo de canto y que si bien se formó y debe su nombre a la calle Jarauta, pues hacemos los ensayos y emplazará en la calle Mayor. El nombre de la receta es Jarauta escalivada de ventresca aderezada con canciones y el país o ciudad de origen pues ninguno en realidad eh, o sea que le podemos llamar pues cada uno de donde sea le llama y ya está. Entonces bien, pasos a seguir de la receta, os voy a ir explicando. En primer lugar hay que asar y limpiar los pimientos del piquillo quitándoles las pepitas. Como sugerencia realizar este trabajo en la Magdalena a un paso de nuestro barrio, una de las huertas brinda para ello los pimientos. Bueno, brindar en su sentido de vender, claro, el horno y también sillas y cubos si se desea limpiarlos allá. ¿Y qué canción más aparente del cuadernillo de Jarauta Cantus? Como todas las que os vamos a proponer, que Baratxebatnaidesutegin de Piechpol, Versaitz. Bien, a continuación hay que picar la cebolla en juliana, no muy fina. Tal vez el ritmo de la canción kamari, go ayude al corte. Después hay que salar la cebolla fresca y macerarla con vinagre de Módena durante una noche en el frigorífico. Para ello poner la cebolla en una fuente y verter el vinagre por encima. No hace falta cubrir del todo. Podríamos pediros cantar una nana al frigorífico, pero no nos vamos a pasar. No obstante, si alguien está solo o sola en casa Y quiere la popular ahorcho polita es bien bonita. Al día siguiente, juntar la cebolla con la ventresca y revolver los dos ingredientes, ambos en frío. Como la cebolla y la ventresca son las dos piezas clave que hay que mezclar convenientemente, ¿qué tal la canción Baquetamaitasunarenkanta de Urrichendorak? Paz y amor, o amor en paz, o amor déjame en paz. Son opciones. Son opciones. Después hay que cortar los champiñones en trozos pequeñitos y sofreírlos con el jamón, también cortado en tacos pequeños y los dientes de ajo también picados. Naturalmente todos estos últimos ingredientes son optativos, las personas que no coman jamón pueden hacer la receta sin él. Con el chisporrotear de los ajos y los champis, mientras se menea la sartén, Quizás el ritmo de la canción Ameri Ketara, Yoan Inche, de J.Costeratu, venga bien, chin, chin, chin, chin, diruare no Bien, a continuación hay que cortar los pimientos en tiras y en el momento de servir pasarlos por la sartén con aceite de oliva generoso y ajos. Es el momento de rectificar de sal y de azúcar. El pimiento, en todas sus variedades, es un producto típico de Euskal Herria. Lodosa, puente la y Nagarés, Espeleta, Guernica... Por eso, os proponemos una canción que habla de esto, de nuestra tierra, de nuestros montes, de nuestra cultura. y De Oskorri. En el momento de servir, añadir los pimientos con el aceite y los ajos, Todo ello en caliente a la mezcla previa. Remover todo y decorar con los champis, el jamón y un ramita, y una ramita de perejil. Hay que remover con alegría pero con cuidado, con cariño. De ahí que el ritmo que sugerimos es el de la habanera de Xavier Lete. Ya ha llegado el momento de alzar el vaso y de disfrutar de esta comida y de la vida. Brindemos entonando «Topa da gigune tabaquea, bisi gaites en Bético». Música de la República de Lloria con letra de John Sarasua. Bien, esta receta no sería posible sin el trabajo, la paciencia y la generosidad de nuestro director, Antonio Goñi. Por eso se la dedicamos a él. Es que ricasco, Antonio. Antonio. Bueno, pues aquí tenéis, es una receta muy sencilla de hacer y, y os, voy a, bueno, os voy a decir cuáles son los ingredientes y las cantidades exactas o más o menos para que sea más fácil la elaboración. Entonces, eh, para cuatro personas sería el cuadernillo de canciones de Jarauta Encantus, que si no lo tenéis pues bueno, podéis venir a pedirlo a uno de nuestros ensayos. Después, 14 pimientos del piquillo, asados a mano, a ser posible, en leña. Caso de no contar con ellos, comprar de lata, pero de buena calidad. Ventresca, medio kilogramo si es fresca o tres latas. Las latas igual son más económicas y se evita cocinar la ventresca, con lo cual más económico todavía, porque no tenemos que estar tanto rato al fuego. Después, dos cebolletas medianas frescas, seis champiñones, varios dientes de ajo... Tacos de jamón para adornar el que quiera echarle jamón, unos 50 gramos aproximadamente, y una ramita de perejil. Pues esto es todo. O neguín que aproveche.